Cuentos de hadas españolas El flautista Era así una vez, hace mucho tiempo en un gran reino Había un rey y una reina que estaban muy enamorados el uno del otro Vivieron una vida cómoda y feliz en su castillo Pero un día, el rey se cansó y comenzó a sentirse inquieto Quería salir y luchar para probar su fuerza Alina, querida, ¿recuerdas los gloriosos días en los que solía pelear en batallas? Claro que lo recuerdo. Eras muy valiente entonces. <ríe> ¿Era? ¿Eso significa que piensas que ya no soy valiente? No he querido decir eso, querido. Creo que eres el más valiente de todos los guerreros del mundo. <ríe> Yo también lo creo, pero... ...hecho de menos esos gloriosos días donde conquistaba reinos... ...y cada gran guerrero se inclinaba ante mi poder. Ah, uh, bien. Bueno, nunca has conquistado realmente ningún reino que yo conozca. ¿Y los guerreros inclinándose ante ti? No, yo no recuerdo haber oído hablar de eso. Ah, no importa. Solo digo que me gustaría volver a vivir... Aquellos maravillosos días um, Vale, si es lo que debes hacer, yo no voy a pararte si es lo que deseas Pero, por favor, vuelve pronto, sano y salvo, ¿de acuerdo? Oh, de acuerdo, volveré muy pronto, mi amor El rey pronto reunió a todos sus soldados y ordenó que empezaran una guerra con el reino vecino He oído hablar de un cruel rey que gobierna esa tierra Vengaremos a la gente de ese reino y los liberaremos a todos El rey Brian y su ejército lucharon contra el rey malvado con valentía y ferocidad Finalmente, el rey Brian perdió Y él y todo su ejército se convirtieron en prisioneros en las crueles mazmorras del rey Aquí, el pobre rey Brian estaba muerto de hambre y maltratado Lo mantuvieron allí durante muchos días Y pronto se volvió muy delgado y débil Un día le robó un papel y una pluma a un guardia dormido Y le escribió una carta a su reina, Alina Mi reina, estoy atrapado en las mazmorras de este rey Por favor, trae todo el oro, las joyas y toda la riqueza que poseamos Y sálvame de esta miseria Por favor, date prisa, mi amor El rey sacó un brazalete que había escondido en su ropa Tenía el emblema real de su reino y cualquiera lo reconocería Envolvió el brazalete alrededor de la carta y lo arrojó a través de una grieta en la pared Ojalá alguien lo encuentre, solo espero que no sea el enemigo El brazalete era muy brillante y muy pronto atrajo la atención de un pájaro El pajarito se acercó al pergamino y lo recogió del brazalete Voló sobre aquellas tierras y finalmente se detuvo cerca de un hombre Que estaba sentado y descansando debajo de un árbol Oh, hola pajarito ¿Qué es eso que has traído hasta aquí? ¿Un, ¿Una pulsera? Uh, ¿Contiene el emblema de nuestro rey? ¿Cómo ha llegado esto aquí? Era un hombre sencillo y honesto Y decidió ir directamente al palacio para entregarlo Cuando llegó allí, fue directo hasta la reina Oh, mi reina He encontrado esto cuando estaba en el campo Puede ser importante Así que lo traje hasta aquí Muchas gracias, señor El hombre se despidió Y después de hacerlo La reina Lina leyó la carta de inmediato ¿Perdido la guerra? ¿Prisionero? ¡Oh, no! Mi amor se encuentra preso en otro reino oh, ¿Y qué puedo hacer? Si voy yo también hacia el palacio del rey cruel, él también puede cogerme a mí como prisionera Y no puedo confiar en nadie más con gran parte de nuestra fortuna Así, la reina ideó un plan para salvar a su amado de las garras del rey maligno Esa noche, se cortó su largo y hermoso cabello y se vistió con una capa oscura Me parezco mucho a un chico, espero que el rey malvado también se lo crea Cogió una flauta y se alejó sigilosamente del palacio. La reina Lina caminó por la noche y esperó a que todo estuviera tranquilo al día siguiente. Cuando el sol salió, llegó al reino del rey malvado. Ella fue al palacio para encontrarse con el rey y estaba muy nerviosa cuando llegó allí. ¿Quién eres tú? ¿Y por qué has venido hasta mi reino? Oh, hola, su, alte su alteza. Yo... Y estoy viajando Soy un flautista de una tierra lejana He oído hablar de tu eh, grandeza Y he decidido tocarte una melodía con mi flauta oh, ¿Y crees que tus canciones serán lo suficientemente buenas? <ríe> ¡Qué pensamiento tan gracioso! Eh, por favor, déjame tocarte una sola canción Te prometo que nunca has escuchado algo tan hermoso como lo que yo toco Muy bien, haz lo que tú quieras Pero ten cuidado, chico Si no me gusta lo que tocas Te arrojaré con los demás prisioneros que tengo en la prisión La reina Alina estaba feliz de haber engañado al rey Y aceptó la condición Así que sacó su flauta y comenzó a tocar una melodía muy hermosa El rey comenzó a maravillarse de lo encantadora que era aquella música Pronto quedó hipnotizado por las suaves notas melodiosas que tocaban las yemas de los dedos de la reina Alina. Tocó durante bastante tiempo y de pronto terminó su canción. ¡Wow! Ha sido realmente muy hermoso. Tenía razón. Nunca había escuchado una música tan bonita en toda mi vida. ¿Por qué no te quedas en mi palacio y tocas para mí? Um, lo siento mucho, Alteza, pero... Mis canciones son hermosas porque... porque viajo mucho. Las nuevas y hermosas vistas que veo hacen que mis canciones sean tan bonitas. <risa> Entiendo a qué te refieres. Muy bien. ¿Qué más puedo darte por recompensa? La reina Alina sonrió. Finalmente había llegado su oportunidad. Bueno, Su Alteza, dijiste que tienes muchos prisioneros. ¿Por qué no me das uno como acompañante de mis viajes? Me gustaría mucho llevarme uno. ¿Eso es todo? Podría darte algo mucho mejor, como oro o como joyas. ¡Oh, no, mi rey! Le puedo asegurar que lo que pido vale más que cualquier joya en el mundo. El rey pidió que trajeran a los prisioneros. Pronto todos ellos estaban de pie en una fila frente a ella. Cuando vio a su amado esposo, casi gritó. ¡Mi rey! ¿Qué? Ah... Um, dije, ¿qué es él? Elijo a este hombre como mi compañero Muy bien, puedes llevártelo La reina Alina y el rey Brian se despidieron y abandonaron el reino Caminaron durante muchos días y muchas noches Pero la reina nunca reveló su identidad Ella siempre hablaba en voz baja Y el rey nunca pensó que ella fuera la mujer que tanto amaba Ella tocó su flauta para él mientras viajaban de regreso a su reino. El rey amaba las melodías que tocaba y nunca se cansaba de ellas. Tocas muy bien. ¿Sabes? En realidad soy el rey del próximo reino. Déjame pagarte. La reina quería burlarse un poco de su marido. ¿Un rey? Lo dudo mucho. No eres tan guapo como uno. Y tu ropa parece que la has cogido de un cubo de basura. ¿Cómo te atreves? Yo soy el rey, ven conmigo a mi palacio y lo verás <risa> Yo solo estaba bromeando, si eres un rey entonces sigue tu camino, seguiré viajando y quizás vaya a visitarte Bueno, está bien, pero que sepas que te estoy muy agradecido Los dos se despidieron y el rey se dirigió hacia su reino La reina encontró un atajo y pronto llegó a su palacio antes que el rey Se vistió normalmente y fue a encontrarse con su amor Cuando el rey entró en el palacio, todos en la sala del tribunal estaban muy preocupados Corrieron hacia el rey y lo rodearon Mi rey, ¿dónde habéis estado? Estábamos muy preocupados Alteza, parece muy delgado y muy cansado Vamos, Alteza, permítanos llevarle ropa limpia El rey sonrió y habló con todos ellos pero no miró a su reina ni una sola vez. Pensó que ella lo había traicionado, ni siquiera se dio cuenta de su pelo corto. ¿Cómo ha podido hacerme esto? La única mujer a la que he amado y ni siquiera puede salvarme. La reina trató de hablar con su rey, pero él la evitó por completo. La reina estaba muy triste, pero pronto decidió planear algo. Al día siguiente, Mientras el rey estaba sentado y de mal humor en su sala de audiencias, escuchó una melodía familiar en alguna parte ¿Qué es esa melodía? Desde luego la he oído en alguna parte Soy yo, gran rey, he venido a visitarte Estoy muy feliz de volver a verte, pero no me dejaste ayer para viajar por todo el mundo Dime, ¿pero cómo has logrado viajar en tan poco tiempo? Y tú realmente eres un rey Tu ropa parece menos polvorienta que la última vez. <risa> bueno, ¿y por qué has venido ahora? Bien, dijiste que me recompensarías. He venido a reclamar mi recompensa. Desde luego, amigo. ¿Qué deseas? ¿Oro? ¿Riquezas? ¿Una flauta de cristal? Pídelo y será todo tuyo. Oh, ninguna de esas cosas me importa. Solo quiero una cosa. Y eso es... Eres tú. Esa... Voz. Alina se quitó la capa y se descubrió ante Brian Estaba asombrado Y pronto se sintió muy avergonzado ¿Pero por qué no me dijiste que eras tú? Oh, eso ya no importa, lo hice por diversión Yo lamento mucho la forma en la que te he tratado Estoy muy feliz de que me hayas salvado, te quiero muchísimo Y yo también te amo, mi amor Ten en cuenta que siempre que estés en problemas Siempre iré a salvarte